Identidad, cultura, tradiciones, política, fútbol, tango, rock, cumbia, historia, literatura, samba chacarera, cine, teatro, economía, barrio, poetas, pueblo. Lunes a jueves de 22 a 23 por Radio H, Palabra Nacional. 60 minutos de radio para saber quiénes fuimos, quiénes somos, y quiénes seremos. Palabra Nacional. Bienvenidos a Palabra Nacional. Programa 10, agosto 16, 2016. Serán a partir de hoy cuatro noches destinadas a recordar a un hombre que perteneció a una nueva raza de militares, desconocida hasta ese momento. Aparecían los Libertadores, los que en el siglo 19 después de 300 años de colonia, llegaron a Latinoamérica para ocupar el lugar de los Conquistadores. San Martín es parte de de ese grupo de hombres angustiados que durante más de una década combatieron por todo el continente y soñaron con la patria grande en su caso militar, político hombre con rasgos de economista cuando pensaba en términos de industria nacional un personaje absolutamente irrepetible San Martín durante cuatro noches en Palabra Nacional. Fue Santiago a la Lima Gentil Fue sembrando en la ruta Laureles A su paso triunfal San Martín ¡Que el corazón al ver tantos San Martín el señor de la guerra los hijos de nuestros hijos! ¡Recordarán este Por momento con orgullo! Porque le dejaremos la tierra dignas de ser vividas. ¡Fue la esperanza de la no América! Todos y cada uno de ustedes lleva consigo lo más importante, la libertad. ¡Seamos libres! ¡Que no demás me no importa nada! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! patria! El de la libertad A sombra La matria se agranda En tu trabajo En tu va martir que de tu nombron la llibertat, per esquerros del sur, por siempre, no zumbas, de la patria que alum. Una qua que luchado La gloria es vuestra A reponerse para los festejos Viva la patria Viva patria La patria que alumbra tu La patria que Estás escuchando Palabra Nacional. 19 de febrero de 1826. Hacía 11 días que Rivadavia se había convertido en el primer presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata. La guerra con Brasil, que se extendió hasta 1828, apuró la necesidad de un cargo que hasta ese momento no existía. Un hombre con bastón de mando y banda presidencial para representar a un país en ese momento en formación. Ese estado estaba partido en mil pedazos por sus luchas internas y además por el camino que había recorrido don Bernardino en un año y medio de gobierno, que no fue precisamente el de la unidad con el interior profundo. Su tiempo político estuvo marcado a fuego por el centralismo unitario que reinaba en la aristocracia porteña. En ese caluroso verano porteño del año 26, en la ciudad dueña del puerto, el poder ya no soñaba con palabras como independencia, soberanía o patria. El inventor de la deuda externa prometía primer mundo con las libras del empréstito de la Barring Brothers y apuntaba a convertir a este punto del planeta en una especie de colonia próspera a las órdenes de Londres. Aquel 19 de febrero de 1826, la ciudad no advirtió que habían regresado los últimos hombres que pelearon casi 14 años a las órdenes de San Martín, justamente uno de los grandes enemigos de Rivadavia. El general había partido hacia su exilio europeo en el 24, luego de dejar a sus granaderos en manos de Bolívar, fruto del histórico mano a mano de Guayaquil. A miles de kilómetros de distancia, triunfó la soledad a la que fue condenado el padre de la patria por el gobierno de Rivadavia. El ejército sanmartiniano, al que se le debía todo, absolutamente todo, había sido abandonado a su suerte por Buenos Aires. Sin recursos, cansado de tanto andar pero cargado de gloria, sus hombres se quedaron peleando hasta la última batalla. No obstante, en el camino habían perdido a su propio general y el sueño de una tierra libre se había quedado huérfano. Hoy 16 de marzo se cumplen 204 años de la creación de este regimiento, creado por el padre la patria, inculcando el coraje con mística guerrera y caballeresca. Esta unidad concurrió a todas las grandes batallas de la independencia, y luego de 13 años de heroica lucha, fue disuelto en 1826. Recreado en 1903 y en 1907 designado escolta presidencial, tiene como misión brindar la seguridad al señor presidente y entender en todo lo referido al ceremonial de Estado, manteniendo los mismos valores y principios forjados en el Código de Honor San Martiniano. Escuchaste al coronel Oscar Armanelli, 16 de marzo de este año es el actual jefe del regimiento de Granaderos y cuando habló en el 204 aniversario del regimiento hizo la línea de tiempo que arranca por la gloria del regimiento en la guerra por la independencia y que termina en 1826 aniquilado por Rivadavia y transformado en una guardia presidencial. Guardia que, por otro lado, si uno mira todas las historias ligadas a golpes militares en el siglo XX, uno observa que no hubo gran resistencia a la hora de custodiar al presidente de la nación como la nobleza sanmartiniana indicaba. En la mayoría de los casos fueron cómplices. Volviendo a aquel 19 de febrero de 1826, después de un mes de marcha desde Mendoza, llegaban a Plaza de Mayo 23 carretas. Eran los restos del regimiento de Granaderos a Caballo. Era lo que quedaba del gran ejército de los Andes. El único documento periodístico que lo prueba fueron algunas líneas en la Gaceta Mercantil. Retornan al mando del coronel Félix Bogado, 78 hombres entre ellos 6 que hicieron toda la campaña desde San Lorenzo hasta Ayacucho Paulino Rojas Francisco Olmos segundo Patricio Gómez Damasio rosales Francisco Vargas y Miguel Chepoya nadie conocía en Buenos Aires a estos 6 apellidos nadie sentía tener ninguna deuda con aquellos soldados tan sucios como repletos de cicatrices y heridas en el alma hombres que ataban sus caballos en los palenques de Plaza de Mayo sin que nadie les dirigiera la palabra lo que quedaba del regimiento regresó a su antiguo cuartel del retiro para poder depositar todas sus armas 86 sables 55 lanzas 84 morriones y 102 monturas. Poco después, el grupo fue disuelto, pasando algunos de sus jefes y oficiales a cuerpos de reciente creación o paradójicamente, a integrar las respectivas escoltas de dos grandes enemigos de la gesta sanmartiniana. Primero Rivadavia y después Alvear. Atrás había quedado un plan militar basado en una concepción geopolítica que no atendía alternativas. No habrá independencia americana del dominio español hasta la erradicación total del imperio que se posó sobre el continente durante tres siglos. La pequeña gran aldea recibió con una cruel indiferencia opositora allá por 1826 a los héroes anónimos del Regimiento de Granaderos, porque las diferencias entre los dos modelos de país, como ven, es tan vieja como la patria. Hoy conduce a los destinos de Argentina un hombre que hereda el neoliberalismo de Bernardino. Fíjense ustedes lo que dijo en cuatro minutos más o menos de discurso el 16 de marzo de este año, aniversario de la fundación del regimiento de Granaderos a Caballo. Señor jefe del Cuerpo de Granaderos, es un enorme... Alegría estar hoy compartiendo este momento con ustedes que sé que aman profundamente este país, que están orgullosos de su historia y absolutamente comprometidos a construir esa sociedad que soñamos. Como decían sus palabras, este regimiento tiene que ver con un momento clave de nuestra historia. 204 años atrás nos animamos a soñar con nuestra libertad y ese es el valor más importante que tenemos los seres humanos para encarar nuestra vida diaria de crecimiento, de lucha de trabajo no va a recordar en esos 4 minutos a José de San Martín y eso no es casual y quiero decirles que Claramente, los desafíos que tenemos hoy, en muchos aspectos, tienen que ver con esos mismos valores. Por eso hoy quiero homenajear a quien me han dicho que ha sido un soldado voluntario impecable, Ezequiel Palavecino, que hoy cumple, o ayer cumplió, su plazo máximo, nueve años, como la mayoría de la edad lo dicta, como sociedad en, esa, en ese nivel como soldado en ese nivel y pidió un día más para estar en esta ceremonia el ejemplo de Ezequiel que involucra a muchos jóvenes hoy aquí presentes y a jóvenes en todo el país tiene que ver con el compromiso con la pasión, con el orgullo ese orgullo que genera amor y respeto como tienen los tres hijos de Ezequiel y su mujer por él y es el que requerimos para emprender ese camino de crecimiento, en el cual yo me he comprometido a tratar de ayudarlos, a guiarlos en el camino hacia una Argentina con pobreza cero, una Argentina que enfrente y derrote el narcotráfico, y una Argentina que deje atrás la desunión, la agresión, la intolerancia, para reunirnos en el diálogo y en el respeto. Otro dato que tiene que ver con el actual presidente. 7 de febrero de 2016 la versión oficial dijo que Macri suspendió su participación en el acto por el 203 aniversario del combate de San Lorenzo por problemas climáticos la verdad es que el clima que más lo incomodó fue el que se vivió en la previa del acto El liberalismo casi siempre cumple con las formas, arma discursos de ocasión y enjuaga de protocolo las páginas de nuestra historia, esas que hablan de soberanía e independencia. Dos palabras que les cuesta muchísimo pronunciar. Sin embargo, cuando no había tanto seo y había más políticos, todos cumplían con la hipocresía de recordar a un hombre al que no se le rendía honor a través de la acción de gobierno, Carlos Menem. Yo quiero traer a colación algunos pensamientos del general San Martín referente a la unidad nacional que pareciera que algunos argentinos lamentablemente hemos olvidado. Y tengo la autoridad moral más que suficiente para hacer referencia a este tema. Yo estoy aquí como presidente de ustedes, como un hermano más de ustedes, después de muchos años de lucha, de sacrificio de madrugadas heladas y de veranos calientes en los desiertos de mi provincia y de mi patria. Y yo traigo ese pensamiento del general San Martín, que decía, entre otras cosas, festejando el cese de las hostilidades entre Güemes y Rondó, en base a una proclama, general San Martín expresaba esta proclama era el Mendoza y de, le decía a los mendocinos mendocinos mil veces viva nuestra patria y tantas otras los buenos americanos no hablaban en términos de argentinos sino de americanos ya hacía referencia a la integración latinoamericana Fernando de la Rúa en el 150 aniversario de la batalla de San Lorenzo Como todos los años, estamos reunidos junto a los monumentos a San Martín que jalonan el territorio patrio y aún más allá de las fronteras. Y aquí también, en esta plaza, en este lugar donde sus granaderos ensayaron sus primeras maniobras y sueños de campañas, queremos oír de nuevo las lecciones del Padre de la Patria. Más allá de estilos y de épocas, hoy, en el sesquicentenario de su llegada a buen puerto, el Presidente de la Nación, los integrantes del Gobierno y de los poderes del Estado, los argentinos todos, nos inclinamos para escuchar su mensaje perenne. Admiramos al humanista, al soldado, y al brillante estratega, la austeridad de su existencia, el desinterés con que renunció al poder, la coherencia de quien nada amó más que la libertad de su patria. Sus virtudes son hoy como ayer las que todo argentino debe seguir, el gobernante, el trabajador, el empresario, el estudiante o el soldado. Fue un héroe, pero ante todo un hombre que sufrió, amó y luchó con pasión, al que únicamente podremos comprender e imitar si unimos estas dimensiones inseparables con las que se entregó a su misión nada menos de libertar un continente. de corceles y nación con la suerte que triunfa, sal mar para luchar al sol res, teni en mi verde sol, mirada de gran fe a la carga mejor, a la carga mi valiente, ¡a! ¡a la carga! Vamos, ¡No! linda vida, haciéndose metal. Vamos, hay que vencer a los realistas. La Palabra nacional. Por suerte, a partir de finales de los 80, podemos decir que comenzamos a gozar de un San Martín en la pantalla grande de carne y hueso. Lo bajaron del bronce y lo hicieron como un terrenal más. Esto arranca con El general y la fiebre, de cosia con el protagónico de Rubén Estela, y continúa en Revolución, y fundamentalmente en el encuentro de Guayaquil, la última película donde Echarrí vuelve a ponerse la pilcha del Libertador de América. Pero la primera película que tuvo que ver con la vida de San Martín fue la que filmó Arturo Mom allá por 1939. Nuestra tierra de paz. Informe de Si te he visto, no me acuerdo, de Canal 7. Es la primera película biográfica de San Martín. Nuestra Tierra de Paz se estrena en 1938. En ese año, Roberto Marcelino Ortiz sucede a Agustín Pedro Justo en la presidencia. Son tiempos de violencia política y de fraude electoral. Pero, ¿cuál es el San Martín que muestra el cine en la década infame? El señor José de San Martín lo escucha. Confieso que que acabo de perder en el juego, el dinero destinado al pago de la tropa. Son 20 onzas de oro. ¿Sabe lo que ha hecho? Es un personaje de bronce, sin fisuras o contradicciones. Entregue usted ese dinero a la caja de su cuerpo. Y guarde el más profundo secreto. Porque si alguna vez el general San Martín llega a saber que usted ha revelado algo de lo ocurrido, en el acto lo mandará a fusilar. Es el San Martín que delineó Bartolomé Mitre en sus escritos y que después se replicó en tantas clases y actos escolares. Héroes, militares, la película pretende que sean sinónimos. En 1950, tomando las imágenes de nuestra tierra de paz, se filmó un documental. La vida gloriosa del general San Martín. Algo que tiene un gran perfume de los informes de sucesos argentinos. El regimiento modelo que dominaría los Andes recibe su bautismo de fuego obteniendo la victoria inolvidable de San Lorenzo. El soldado Cabral entrega su vida a cambio de la del libertador de medio continente. ¡Fuero contento! ¡Hemos bastido al enemigo! En Mendoza, San Martín exhibe a sus soldados el primer pabellón libre de América. ¡Soldados! Esta es la primera bandera independiente que se bendice en América. ¡Sí! ¡Sí! Los gloriosos granaderos aclaman con frenesí el paño bajo cuyos fliegues recorrerían la ruta de la libertad. Otra versión, Villiquen, a través del cine Fue en 1970 la filmada por Leopoldo Torrey Linson El protagónico de Halcón Y el mítico Santo de la Espada ¿Cuántas generaciones de alumnos aprendieron que San Martín ese que filmó Leopoldo Torre Nilsson. El director realiza la película en custodia, bajo la supervisión ineludible del ejército y del ente de calificación cinematográfica. Contados, esta es la primera bandera independiente que se ha levantado en América. Jurar sostenerla muriendo en su defensa, como yo lo juro. Tiempo de recordar ahora el general y la fiebre y revolución. Las dos películas que lo hacen castizo, que lo muestran vulnerable a sus viejas enfermedades, que hablan de sus amores, El General y la Fiebre y Revolución, el Cruce de los Ángeles. ¿En qué momento San Martín deja el bronce y empieza a parecerse a las personas de carne y hueso? Ya me parte la cabeza. El médico está en camino. Don Juan lo mandó buscar de variar a uno la fiebre y llegó donde recuerdo mi padre en 1993 jorge cosia se atreve a retratarlo débil en el lecho de enfermo en 2010 se estrena revolución el cruce de los Andes. en la película dirigida por Leandro y piña además de retratar un san martín fuera del bronce Rodrigo de la Serna encarna un personaje más definido en sus ideales libertarios y en su búsqueda de la unión de los pueblos latinoamericanos. ¡300 años de masacre y de barbarie tiñen nuestra tierra de sangre! ¡Pero hemos querido decir basta! ¡Se acabó! Cristina Fernández de Kirchner, el 20 de mayo de 2009, presentando Revolución, porque fue una película producida... Por canal 7 Toda la vida han querido presentarnos a estos hombres arquetípicos de la construcción de la patria como seres inmaculados, como si fueran de mármol, como si no fueran al baño tal vez, ¿no es cierto? O sea, seres que eran casi irreales. Y yo creo que atrás de eso hay también una estrategia de que todos creamos que es imposible que solamente superhéroes pueden hacer las cosas eh yo creo que todos los hombres y mujeres que aman profundamente a la patria y que desarrollan aptitudes para defenderla, cualquiera sea el lugar que les toque desempeñar, tienen la aptitud para librar todas las pequeñas batallas que por la patria se deben librar, por supuesto cuando uno se encuentra con hombres de la personalidad de un San Martín, de un Belgrano, también es el tamaño de las batallas que dan. El encuentro de Guayaquil y el último San Martín de ficción a través de Echarrí que primero lo había hecho en una escena de Belgrano la película cuando San Martín se encuentra con Belgrano en Yatasto y ahora el mano a mano con Simón Bolívar teniendo a Echarrí nuevamente en la piel del libertador pero es cierta esa información el último enviado de Lima aseguraba que San Martín está sitiado a alguien tiene que recurrir si no le alcanzan sus propias fuerzas Sí, pero Bolívar, hombre Imagina ustedes se encuentro Los maturrangos están tomando las entradas del puerto de Lima No podemos arriesgarnos a perderlo todo ¿Qué me estás pidiendo? Se viene un momento muy silas La lucha no se espera ni bien bajamos la montaña. Nunca habrá paz en estas tierras. Todavía hay muchas cuentas sin pagar. No quiero prisioneros. Creo que de uno vivo. Permítanme luchar contra el enemigo, que es lo único que anhelo. Pensar que yo decía que se me iba la patria en esto. Y ya que se me fue de la vida. No lo haga. Usted sabe lo que significa esperar. Significa olvidarse de esta campaña. Aquí cada quien tiene su deber. ¿Pero qué carajo me importa España? ¡Viva la, ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva, ¡Viva la independencia! ¡Viva! Escuche, soldado. Silencio a los muertos. Es el primer grito de libertad. ¿Qué quiere, Olívar? ¿Para qué me recibe si no es para arreglar todo? ¿Lo que le pasa, general? Pues que viene usted aquí a mi casa a cuestionar mis decisiones palabra nacional abrimos un paréntesis en la vida de san martín para recordar al turco kafrune y por qué no porque Gafruna en 1978, a punto de cumplirse 200 años del nacimiento de San Martín, pretendía homenajearlo uniendo a caballo Buenos Aires con Chapeyú. Y finalmente, en un episodio todavía muy oscuro, encuentra la muerte en la ruta ya a la altura de Benavides. El último reportaje que brindó fue en Radio Argentina en el recordado programa de Miguelito Franco, un alto en la huella. Venía del escenario de Cosquín y le anunciaba a todo el país de qué se trataba esa travesía. ¿Por qué realiza esta marcha Jorge Caprún? Bueno, este Miguel, tú sabes bien que yo soy un enamorado de todo lo que sea el hombre de campo, el caballo... Yo solía responderle al periodismo español, nuestro canto nace de a caballo, nuestro hacer americano nace de a caballo. Aún se le está debiendo el gran monumento a ese gran amigo del hombre que es el caballo. Y tú sabes que yo en el año 67 inicié una gira que luego dejé trunca cuando fue con Hugo de carrila a Estados Unidos, de unir las las capitales de provincia de a caballo y poder llegar así, ...como corresponde a cada población... ...a cada gente... ...de esa gente callada, humilde... ...que tenemos nosotros en el interior del país. La significación de esta de este homenaje al Libertador... ...nace cuando yo me entero que van a reunirse en Yapeyú... ...ocho o diez mil hombres de a caballo... ...van a venir gente de a caballo de todo el país... ...llevan sus caballos en camiones... ...entonces yo inmediatamente dije... Pues yo la voy a rendir ya a caballo, ya que tengo el tiempo eh, necesario para hacerlo y el tremendo gusto. Y ya ves vos como gente, como de los centros tradicionalistas de esta institución, la más importante del país, la que aglutina los centros tradicionalistas de Buenos Aires, se hace eco de esto, de lo cual yo estoy agradecido mmm, por todo ese apoyo, como también al Martín Fierro, a toda la gente que forma modelo claro, no Palomar, toda gente que está a todas la las instituciones que fuera de, además de acompañarme se brindan en hacer recitales así porque yo voy cantando todos los días, hago 30 kilómetros por día y voy cantando en distintas localidades, ¿no? Un poco más de Jorge Cafrune con Miguelito Franco para sentenciar que que el mundial no era lo único que pasaba en aquel 78 argentino. Claro, es una forma de rescatar entonces, vamos a decir así del olvido, no solamente el caballo sino al hombre de caballo también. Es lo auto. que es lo que yo siempre y hace mucho yo converso contigo que tendríamos que hacer la, esas tremendas fiestas gauchas. Eh, además como me decía los días el compañero tuyo que te está, Molina, Molina Dice que él asegura que no es por promoción No, le digo, ojalá que sea de promoción acá, Se junten todos los canales <risa> Todos los medios todos, que por... puede... Porque querido, resaltar lo que ha sido tan nuestro Lo que es tan nuestro A lo que tanto debemos No veo que le hagamos nada Además, mal, ¿eh? en el evangelio de nuestra tierra Es lo que tenemos que decirle Tenemos que decirle que San Martín No contaba con medios mecánicos para que cruce la cordillera San Martín hizo todo esto Al lomo de caballo, de mula Y si yo Entonces... pudiera irme de aquí Hacia San Lorenzo San Lorenzo pedí, Si hubiera tenido más tiempo Lo claro. hubiera hecho Pero no puedo No me da el tiempo Que estaba de la distancia Con 750 kilómetros Que yo lo tengo que hacer Día por día 30 kilómetros 9, 10, claro. lo que venga Vamos a mencionar también Nosotros dijimos a Martín Tomando el prototipo El prohombre De la nacionalidad Del padre de la patria Precisamente En el fondo el objetivo principal De Jorge Cafrún Es rendir homenaje Al padre de la patria Como motivo Del vicentenario De este barrio esto que es como decía don Juan José Botelli en una audición allá en Salta por televisión, este que no solamente el Mundial de 78 es importante en este año, sino que hay algo para los argentinos todavía más importante, el rendir eh, el cariño y el respeto que merece nuestro Libertador, ¿no? Cielo, cielito y más cielo, va queriendo la bandera, cuando avanza San Martín, trepando la cordillera. Cielito de los paisanos Cielo, cielito argentino Cielito de los paisanos Vamos rompiendo cadenas Los pueblos americanos Grossa Santo los Si el osielito y, y más ciel. Enchacabuco triunfamos. Chilen mai pus y Ja escuchando Palabra Nacional. En febrero de 1978, el arzobispo de París, el Cardenal Martí, se negó a oficiar misa en la Catedral de Notre Dame ...para conmemorar el bicentenario del nacimiento del general San Martín. La Cancillería Argentina en tiempos de la dictadura y su embajada en París... ...elevaron una protesta formal. Pero el 17 de febrero llegó la respuesta de la oficina de prensa del Arzobispado de París. Luego de deliberar con sus asesores, el Cardenal Martí... ...estimó absolutamente inoportuno en las actuales circunstancias... ...que en esta ocasión tenga lugar una ceremonia pública en la Iglesia de París. Desde hace varios meses, la opinión pública francesa se muestra inquieta y con razón... ...por la suerte de cierto número de nuestros compatriotas... ...y de muchos otros hombres y mujeres que residen en la República Argentina. En fecha reciente, nos han llegado varios incuestionables testimonios de esta dolorosa situación... Ante este conjunto de hechos, el arzobispo de París no puede autorizar algo que daría la impresión de ignorarlos. La conmemoración del general San Martín en la Argentina es un legítimo sentimiento popular, pero en París constituye esencialmente una iniciativa de la embajada, es decir, de las actuales autoridades argentinas, es decir... ...de la última dictadura militar, agregamos nosotros. Es precisamente de esas autoridades que las familias francesas... ...así como muchas otras en otros países, esperan hoy explicaciones... ...sobre la suerte corrida por sus parientes desaparecidos. Y entonces, la Catedral de Notre Dame cerró sus puertas al pedido de la dictadura argentina. Y no se conmemoró allí el segundo aniversario del nacimiento de San Martín. Pero aquí, en nuestro país, el 25 de febrero, esto decía el dictador, esto decía Videla, recordando el uniforme de un hombre al que nunca le rindió culto. Un hombre que jamás desenvainó su espada para enfrentar a otro argentino en boca de un tipo maravilloso que se cargó 30.000 desaparecidos. Pero más allá del genio militar y de su altruismo cívico, nos inclinamos reverentes ante su calidad humana. Tan grande como el general triunfante de Chacabuco y de Maipú, que es el padre amante y severo a la vez, que redacta las normas para la educación de su propia hija. O el abuelo solícito, que como recuerda un historiador chileno, había celebrado con sus nietas un tácito contrato de mutuo amor y de ciernos servicios retribuidos primer capitán del nuevo mundo como lo calificó Bartolomé Mitre san martín proyecta sobre nosotros su temple su triple ejemplo humano cívico y militar triple también es la vigencia de su mensaje nacional americano y universal que queremos hoy recordar mensaje nacional porque nos enseñó el camino de la dignidad el coraje y el desprendimiento en aras de la paz y la unidad de los argentinos mensaje americano porque forjó con encarmentable voluntad y auténtico desinterés la independencia continental. Mensaje universal, porque el propósito fundamental de su lucha fue el logro de la libertad y la justicia. Pero por sobre todo, mensaje permanente e irrenunciable que nos motiva ahora y siempre a una esperanzada convergencia de ideales y de esfuerzos en procura de una auténtica convivencia en paz. Para construir esa paz, guiado por el ejemplo sanmartiniano, nuestras armas y nuestro pueblo han frustrado, no sin grandes sacrificios, la amenaza del terrorismo y la subversión, abriendo así el camino hacia la unión de los argentinos. En ese camino, precisamente nos alumbra la talla moral de San Martín, su dignidad de hombre y de soldados. Vamos, pues, hacia la Argentina del mañana con el más noble de los recuerdos y la más alta de las aspiraciones. Deseamos, porque así lo soñó el Libertador, una patria libre y justa, en un continente impulsado por la solidaridad de países hermanos en la tradición y en el futuro. Aspiramos a un orden basado en los valores del espíritu, porque como nos enseñó también San Martín, solo sobre ellos se construyen las obras perdurables. Y lo lograremos si por encima de diferencias circunstanciales prevalece la unidad esencial que nos impone a los argentinos esta hora decisiva de nuestra historia. Seguís escuchando Palabra Nacional. su diario oficial habla de un San Martín nacido en Yapeyú, en la provincia de Corrientes. En aquel punto del mapa fundado en 1627 por los jesuitas, que por entonces en la recta final del siglo 18 era un centro ganadero muy importante del río de la Plata. Ahí el capitán Juan de San Martín era teniente gobernador. Se había instalado con sus tres hijos en 1974, y en Corrientes nacieron Justo Rufino y el menor de la familia, José Francisco de San Martín. Pero hay memorias, dos que tienen que ver con la familia Alvear, que han generado un revisionismo histórico que puso patas para arriba a gran parte de lo señalado recién por la historia oficial. Primero aparecen los escritos de Joaquina de Alvear, nieta de Don Diego, asegurando que su abuelo, el padre de Carlos María, era además el padre de San Martín, quien era su madre, una empleada doméstica que pertenecía a los pueblos originarios llamada Rosa Guarú o Juana Cristaldo, un dato todavía no, no bien determinado por la historia. Esa es la razón de la sangre indígena de San Martín, que le valiera el mote de paraguayo o mulato de parte de la aristocracia porteña, de Santiago de Chile y de Lima, en Perú. Gran trabajo de Hugo Chumbita en El secreto de Yapeyú, un libro que después dio vida a un documental donde aparece... El detalle perfecto de este dato que por supuesto no cabe ninguna duda cambia y mucho la ecuación a la hora de tratar de entender por qué el regreso de San Martín para poder liberar a su tierra, porque por encima de sentirse propio en España en función de su supuesto padre, no cabe ninguna duda que allí era un extranjero al servicio del ejército español. El otro dato que toma Chumbita es las memorias de el ex secretario de Marcelo T de Alvear, que fue el bisnieto de quien sería el padre de José de San Martín. Las memorias de Guillermo de Andrea Amor también habla de ese relato familiar que mostraba a San Martín como un hombre propio de la familia Alvear. Hugo Chumbita, junto a Delgado y Frectas, hicieron el chamamé Hijo del Sol para ligar de la mano de la música litoralenia a la geografía a la que pertenecía el libertador de América. Ipeporo werajava <risa> petikeresaya, ñanande abacuera oñembohyape oyerurejetare, ñanemboatykyhyje yme, ñanesasohawa añitehape. Me nombraron capitán Y vengo de Yapeyú Voy a subir al Perú, peleando la libertad. Mi madre fue guaraní, mi padre un conquistador. Por eso llevo un dolor, que me quemó de gurí. Mi pueblo me entenderá, que la libertad no tiene color. Porque la igualdad es nuestro clamor, y así terminar todo un día. Paisanos valor, firme el escuadrón, Lautaro anunció nuestra redención, América al sur, en revolución. hables corvos que puse sus manos son las alas de un sueño que llevan si los criollos y quieren patria los convoco a ser libres de veras voy a pelear hasta el fin al godo y al opresor voy a ser el protector me llamarán San Martín la madre que me parió Por la que un día volví La busco dentro de mí La encuentro mirando al sol Mi pueblo me entenderá En la libertad no tiene color Porque la igualdad es nuestro clamor Y así terminar toda humillación Paisanos valor firme el escuadrón Lautaro anunció nuestra redención América al sur en revolución América al sur en revolución En revolución En revolución, en revolución. El gran enemigo del revisionismo cuando intentamos poner a San Martín en su justo lugar de ser humano siempre fue el Instituto San Martiniano. Escuchá lo que dice en el documental El secreto de Yapeyú el general Diego Soria demonizando la a todos los que llevaron adelante esta investigación evidentemente hay una intención política, al decir que San Martín era hijo natural de una india está detrás el movimiento de izquierda indigenista el mismo que eh, hace campaña contra roca por la conquista del desierto entonces, es distinto el libertador de América era un indio que luchaba no por la independencia, no que una lucha de clases. cuando habla San Martín de los pueblos originarios? Muchas veces, muchas. Pero sobre todo a través de una de sus proclamas, invitando al pueblo de Cuyo a sumarse al ejército de los Andes y a terminar con la presencia de españoles en Chile. Compañeros del ejército de los Andes, la guerra se la tenemos que hacer como podamos. Si no tenemos dinero, carne y tabaco no nos tiene que faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con la valletilla que nos tejan nuestras mujeres. Y si no, andaremos en pelotas como nuestros paisanos los indios. Seamos libres y lo demás no importa. Compañeros, juremos no dejar las armas de la mano hasta ver el país enteramente libre o morir con ellas como hombres de coraje. Estás es en radio H. radio H. Estás en palabra nacional. Palabra nacional. Juan Chico representa al pueblo Tehuelche. Y recuerda de esta manera, ¿cuál era la relación de San Martín con los pueblos originarios? Uno de los decretos de, Riv de Rivadavia decía, "Se han traído de misiones 300 jóvenes naturales" con talla y robustez, que Vuestra Excelencia destinará al regimiento de granaderos a caballo al mando del Coronel Don José de San Martín, oriundo de aquel territorio. Estos soldados, después de ser preparado partieron de Buenos Aires, combatieron en Chile, Perú, Ecuador, recorriendo en mula, a caballo, de apío, en barco, más de 10.000 kilómetros de territorio americano. San Martín no solo tenía, como mencionamos, soldados indígenas, sino que también eran sus aliados. Cuando una delegación de indígenas se presentó en el Plumerillo, el libertador José de San Martín se dirigió a ello diciéndoles, «Le he convocado para hacerles saber que los españoles van a pasar de Chile con sus ejércitos para matar a todos los aborígenes y robarle sus mujeres e hijos. En vista de ello, y como yo también soy indio, voy a acabar con los godos, que le han robado a usted de las tierras de sus antepasados, y para ello pasaré los andes con mi ejército y esos cañones». Pero necesito el permiso de ustedes, que son los dueños del país. El general realista Pesuela tenía redactado un informe que le fue secuestrado por el general San Martín, el cual hacía mención de algunos combatientes por la lucha de la independencia y rezaba así. Padilla, Camargo, cárdena Umaña, son indios o mestizos de la clase más oscura. Nos reencontramos mañana para hacer juntos otros 60 minutos de radio. Acordate, el neoliberalismo siempre te puede tratar un poco peor. Cuídate.